Hola, vecinos de Virrey del Pino. Te invitamos este domingo 23 de septiembre a la gran fiesta, festejo del Día del Niño y llegada de la primavera. Este domingo 23 de septiembre, a partir de las 14 horas, en la Plaza 20 de junio, contaremos con la presencia de grupos musicales, actividades lúdicas para niños y muchas cosas para compartir. Todo gratis, todo para los chicos, porque los vecinos unidos. Todos somos uno. La plaza 20 de junio está ubicada en la calle Bella Vista, entre Cañuelas, Bollini y a l b a t e i r o Plaza 20 de junio, barrio Oro Verde.